Es entrega mutua de un amor sin lupa que estamos viviendo Es árbol que crece, rosal que florece, pasión y dulzura Fui pájaro herido que al calor del nido me curó tu encanto Y encontré en tu manto el placer de vivir de quererte tanto Jesús que Si la vida es una, ¿por qué no adorarnos? ¿Por qué no bebernos ese dulce trago que da la ternura? Que suena locura fuera la cordura, las limitaciones, desvestir tu boca y volverla loca si tú lo no dispones. Desviste